Pablo Bertolini, te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Denise, vos sabés que lamentablemente, yo te voy a decir la verdad, te llamamos para hacerte recordar momentos muy feos, seguramente, que tuviste que pasar con, con tu hija el año pasado, sí. y queríamos este, que nos hagas una síntesis de lo que les tocó vivir, Denise. Sí, es algo, Juan Pablo, que seguimos padeciendo, lamentablemente, el día... 29 de abril eh, nos allanan en mi casa eh, por otro tema que no tenía que ver con nosotras, por una investigación de ver si se duplicaba tarjetas que nada que ver, salió negativo. Pero cuando vieron las plantas empezaron a hacer llamadas, teníamos tres plantas de marihuana para uso personal. Este, y bueno, eh, entre esas llamadas veíamos que había algo raro que estaba pasando, que tardaban mucho tiempo hasta que deciden... Eh, hacer un allanamiento nuevo, un allanamiento de emergencia. Eh, nos dejan libres, se llevan los celulares, estuvimos libres hasta el 18 de junio. Eh, al otro día de que nos hacen el allanamiento, sale en la página oficial de Vicente López que habíamos sido detenidas porque nos habían encontrado eh, plantas de marihuana y además un kilo y medio de cocaína cosa que eso jamás pasó, jamás en mi vida tuvimos cocaína en nuestra mano, ni mi hija ni yo. Somos tres personas que vivimos en casa con mucho esfuerzo. Yo era niñera, mi hija trabajaba en un local de comidas cuidando nenes, eh, gente muy humilde, muy trabajadora, llegamos al día a día. Eh, tengo un hijo de 15 años que está en este momento totalmente perdido, eh, no sabe dónde está parado. Y bueno... Eh, al otro día sale inmediatamente esa noticia por todos los medios y empieza a difundirse por todos los medios, cosa que no podemos entender, como al otro día ellos ya sabían que estábamos detenidas y había un kilo y medio de cocaína cuando eso no pasó nunca, ni estuvimos detenidas al otro día porque nuestra detención, como te dije, fue el 18 de junio, eh, ni tampoco hubo cocaína. Eh, entonces ahora gracias a Marcelo Violini, que es un periodista que se acercó a nosotras y, y que le gusta la verdad como a ustedes, eh, tuvimos la posibilidad también de, de salir en Página 12 y que él pueda investigar, hablar con estos periodistas que publicaron esta noticia preguntándoles de dónde venía esta información y por qué. Eh, y nos dijeron que eh, la información venía del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y además del de municipio de Vicente López, porque de otra manera no hay forma de que puedan publicar semejante noticia cuando es una noticia oficial. Además, Así que, Denise, además es, a ustedes las allanan porque estaban buscando un lugar en donde se duplicaban tarjetas de débito, y ahí se llevan por delante las plantas y empieza toda esta, esta. locura, digamos, primero apareciste esta, en los medios y recién después te detienen... Exactamente. Nosotras, como te comenté, el, el allanamiento nos lo hacen el 29 de abril. Ese fue el día del de de allanamiento. De hecho, en la página oficial de Vicente López aún sigue la noticia del día 30 de abril, donde dice esto de que a nosotras nos detuvieron y nos encontraron un kilo y medio de cocaína, que obviamente no es cierto, porque seguimos en libertad. Yo pude hablar con algunos medios en ese momento, que dieron de baja la nota eh, y nos decían que a ellos los habían, le, o sea, la nota se la habían pasado de forma oficial. Entonces ellos que trabajan para el municipio y demás y para el Ministerio eh, de Seguridad y demás, publicaron lo que les enviaron. No se hizo ninguna investigación previa a esto. Claro. Y a nosotras recién nos llevan a una comisaría el día 18 de junio. 18 de junio, o sea, pasó muchísimo tiempo hasta que a nosotras nos detienen. Dos porque, meses, eh, ¿Dos meses sí, prácticamente, do Denise. En la calle, sí, en la calle. Nos encontraron, por supuesto, en mi casa, porque somos una familia, éramos una familia muy unida, mis hijos y yo, este, somos nosotros tres solitos con la vida hace muchos años, eh, que tratamos de hacerlo mejor posible para tener una vida digna. Eh, mi hija sufre de depresión desde los 12 años, eh, hoy por hoy ella está creo que en un momento terrible de su vida, en un terrible momento de su depresión, está de lo peor, eh, no duerme, llora constantemente, no se quiere levantar de la cama, está con ataques de pánico todo el tiempo, se siente sola y Denise, éramos una familia no, feliz. Denise. No te hagas problema. Eh, tenemos tiempo para que, para que nos cuentes. Este, te iba a preguntar cuánto tiempo estuvieron detenidas vos y tu hija. Bueno, estuvimos desde el 18 de junio, todavía uno, y seguimos detenidas. Eh, el 18 de junio es cuando nos llevan, eh, en mi caso me llevan a mí, a la comisaría de Olivos, a la primera de Olivos, donde el, el hombre que estaba a cargo nos trató muy mal pero a mi hija la llevan a otra comisaría, la llevan primero eh, a una comisaría donde la hicieron dormir sentada y esposada, donde ella escuchaba en otra habitación como le pegaban a chicos menores de edad. Eh, después de ahí fue trasladada a la eh, comisaría de San Isidro, la tercera fue Luz, la cuarta de San Isidro, y después de tres días recién trajeron a mi hija Conmigo junto a la comisaría primera, pero todo ese tiempo nosotras estuvimos separadas, yo no sabía dónde estaba mi hijo, no sabía dónde estaba mi hija, cómo la estaban pasando. Eh, estuvimos en esa comisaría 22 días, un maltrato terrible, eh, la, la forma de estar fue totalmente inhumana, de ahí nos llevan al penal 47 de San Martín, eh, donde estuvimos alojadas hasta el día 13 de diciembre, que hicimos eh, una presentación junto con mi defensora oficial, que es la señora Patricia Colombo, que hizo una petición de que, ya que a nosotras nos otorgaron la monigeración el día 25 de octubre, y no nos estaban dando el arresto en la casa de mi madre, porque no había eh, eh, pulseras en el sistema. Entonces estuvimos un mes y medio esperando cuando ya teníamos otorgado el beneficio... De la domiciliaria. De... Exactamente, exactamente. La verdad... Así que hace ocho meses que estamos presas, vivimos de la gracia de mi mamá, que es una mujer jubilada, que tiene las dos rodillas operadas, casi no puede caminar, no puede valerse sola, eh, y es ella quien nos mantiene. Eh, vivimos tres mujeres en un monoambiente, cuando yo dejé de vivir con mi, de, de, en lo de mi mamá a los 14 años, porque la convivencia no era, no era fácil. Eh, hace 19 años que vivo en la misma casa, jamás tuve una denuncia, jamás tuve un problema, eh, no me hicieron una investigación previa, no hubo denuncias anónimas como salen las noticias, eh, estas noticias que, que largó el, el municipio y la, y la ministra de Seguridad. Eh, no hubo tales denuncias anónimas, se pueden fijar en mi causa, en ningún lado hubo, en, tenemos antecedentes de absolutamente nada, somos cultivadoras desde el 2015 a raíz de la depresión eh, que sufro desde los 18 años y la depresión que sufe, sufre mi hija desde los 12, eh, donde padeció todo tipo, mi hija sufrió desde los 12 hasta los 15 eh, cortes en sus brazos, hasta que el último intento de suicidio que ella tuvo fue muy fuerte. Estuvo en una clínica psiquiátrica. Eh, yo estuve internada con ella, tuve que dejar mi trabajo, por lo que mi hija estaba padeciendo. Eh, se tomó mis pastillas de depresivos para poder, antidepresivos para, para poder cometer esto. Eh, y ese día yo declaré que en mi casa no iba a volver a ver una pastilla nunca más que como sea la depresión tenía que salir de mi cabeza de alguna forma natural. Ahí es cuando eh, conozco, el voy a una Canamed, a, a la convención de cannabis medicinal, donde conozco un médico, varios médicos hablaron, comentaron de las diferentes síntomas, para mí el, la marihuana era una droga, era prohibida, eh, era algo que no estaba bien, y empecé a usarla de forma recreativa, yo hacía muchos, muchos meses que no sonreía, que me costaba sonreír, me costaba salir, no me podía subir un colectivo, no podía caminar en la calle porque sentía que se me venía algo atrás encima, que me iban a atropellar, que me iban a pasar cosas horribles, vivía con palpitaciones como vivo ahora, con ataques de pánico, me tiembla el cuerpo, me castanean los dientes constantemente, eh, yo había superado todo eso, estaba teniendo una vida armoniosa, mi mamá estaba teniendo menos dolores, ya que nosotras le hacíamos las cremas, los aceites, estábamos teniendo una mejor calidad de vida en todo sentido. Eh, mi mamá me había comprado una bicicleta, que para mí era algo imposible, yo pensé que nunca más en mi vida iba a poder tener, subirme una bicicleta porque no podía estar en la calle. Y yo estaba cuidando a un nene, eh, que era el hijo de una psicóloga, desde los dos meses hasta los dos años y medio, su único hijo. Y yo me iba a mi trabajo en bicicleta todos los días y volvía feliz de la vida eh, y me sentía feliz, me sentía una mujer feliz. ¿Te eh, te el te cannabis, sentía? la marihuana a mí me cambió la vida. Denis, sentís claro, sentís que te cambió la vida directamente. Te iba a preguntar si, si, eh, cómo podías describir esta, esta utilización que hiciste del cannabis, pero ya lo dijiste, definitivamente sí. el, la utilización medicinal que has hecho vos y tu hija, este, ¿cuántos años sí. tiene tu hija, Denise? Mi, mi hija eh, lamentablemente cumplió sus 20 años dentro del de, eh, penal de la 47 de San Martín. Así que mi hija, eh, cuando recién empieza a abrir los ojos y empieza a poder disfrutar de la vida, porque gracias a la marihuana ella estaba teniendo una vida digna, estaba pudiendo ir a trabajar, estaba empezando a tener amigos, estaba empezando a tener una vida social, le arrancaron la vida, porque ahora con los antecedentes que va a tener mi hija, el sueño de ella era trabajar de maestra jardinera. Tenía ganas de terminar su secundario que... Eh, lamentablemente por todas sus depresiones y sus problemas de ataques de pánico y demás no podía continuar con sus estudios pero aún así todos los años se seguía anotando eh, hizo un año en, en el penal de, de San Martín hizo un año porque ella quiere salir adelante tenía las ganas de salir adelante hoy no, hoy no, hoy mi hija está devastada eh, tenía todas sus ilusiones de poder ser alguien en la vida de poder estudiar una carrera que le guste Y hoy por hoy, mi hija, con los antecedentes penales que le regalaron, porque realmente se los regalaron, Esto, eh, claro. no sé de qué va a trabajar. Yo y, tampoco, y no tengo trabajo. Además, de Nice esa experiencia, ¿no? Siendo tan chica... Este, esa experiencia, Exacto. digo, de pasar, de pasar por estas comisarías. Eh, la verdad es Terrible. que se, se puede entender que las trataron como si se tratara de una banda criminal. Este, no Exacto. sé si, si les habrán puesto el mote de narcotraficantes en, la, sí. en las notas que vos decís que, que se publicaron ahí en Vicente López. Sí. Pero este, también para vos queda claro que fueron utilizadas, fue utilizado el caso de ustedes y de las tres plantas de cannabis que tenían... Este, como propaganda sí. proselitista se podría decir. Sí. ¿Te quedó claro Totalmente. de qué manera eso, Denise? Eh, al principio pensamos que era que nos lo estaban diciendo para amenazar o para, no sé, o para que nos quedemos tranquilas, o no sabíamos bien por qué. Cuando vino la gente de la DDI de Vicente López, una de las personas que vino, el subcomisario, nos dijo, ay, chicas, la verdad lo lamento mucho, porque yo tengo a mi tío que va a comprar el aceite a Uruguay, que le hace muy bien. Otro nos dijo que ellos usaban el, el alcohol por los dolores y los golpes que tenían, así que ellos usaban el alcohol de cannabis, o sea que esa misma gente que me está diciendo a mí que usa lo que me estaba sacando de mi, de mi casa, lo usan ellos, o sea es algo totalmente contradictorio. Y ellos mismos eh, nos decían que lamentaban mucho lo que estábamos viviendo porque se, se notaban que no éramos personas eh, delincuentes, eh, no había denuncias ninguna anterior a, a, al allanamiento y que eh, lo lamentaban porque Jorgito, eh, que era el intendente en ese momento, estaba buscando votos y todo esto de del narcomenudeo y todo eso este, le servía. Y así fue, eh, dije, bueno, debe ser una broma o lo está diciendo para, no sé. Jorgito, el, el... Jorgito decís Denis, Jorgito, Jorge Macri. Jorge Macri, exactamente, claro. y inmediatamente al otro día salió la noticia, por ende confirma los hechos, eh, y ahora que nos están haciendo el cortometraje, Marcelo Violini se encargó de hablar con, con varios de los periodistas que publicaron esta nota que la republicaron, y la confirmación es Indudable, o sea, no, no, no hay otra explicación. Hay todo, había toda una red de, de difusión de este, de este tipo de noticias como para sí. hacerle la campañita a Jorgito, digamos. Exactamente. Denis, la verdad, la verdad es que este, esto no tiene ningún tipo de justificación. Ahora nos estás contando que para la, paralelamente se viene la realización de un, de un pequeño documental. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió esto? Sí, eh, gracias justamente a la gente de Frente de Artistas de Audiovisuales de Tigre eh, que se acercaron a nosotras porque vieron que, que esto les estaba haciendo ruido eh, y ahí fue cuando me contacta Marcelo Violini, le cuento mi historia, le, le doy mis papeles con mi causa para que él vea el, el, cómo estábamos, cuál era la carátula que nosotras teníamos eh, y basadas en qué. Eh, porque según eh, lo que nosotras tenemos, para ellos, a nosotras nos sacaron las plantas de la tierra. Y eh, entre todo eso que sacaron, ellos dicen que eh, había 700 gramos de flores. Eh, y cualquier persona que consume marihuana sabe que a las flores hay que secarlas y que de la planta no se usan ni las ramas, ni las hojas, ni las raíces. A nosotras nos pesaron todo junto y 700 gramos de flores, si uno le saca el 70% de agua, que es lo mismo que nosotros tenemos, los seres humanos, las plantas también lo tienen, si dejamos ese 70% menos, ¿cuánto queda de flores? Y para tres personas, dice gendarmería, que le parece demasiado para uso personal. O sea, claro, bueno, mi gendar... mamá tiene un dolor increíble, mi hija sufre depresión y está cada vez peor, yo lo mismo. ¿Les parece demasiado cuando el 70% es agua? Lo que parece demasiado, Denise, es este, el ensañamiento que han tenido con, este, con una mujer y con su joven hija este, para sí. resolver, resolver el tema de la droga en, en la región, en, en Vicente López, en donde fuera, este, parece sí. verdaderamente demasiado y han procedido como sí. si se tratara de una banda de mafiosos. Sí. Sí, de mafiosas, porque nos trataban como delincuentes. Lo, lo, lo que pasamos en ese lugar, pero no tiene nombre. Lo que se vive ad, ahí adentro no tiene nombre. Eh, las atrocidades, lo que ves, el no poder dormir. Eh, el, nos, turma, nos turnábamos con mi hija al principio para dormir del miedo que teníamos. Había que dormir con las zapatillas puestas porque te robaban. No sabías nunca si un día decías algo que para otra persona le parecía normal y, y te, te daban un fracaso, nunca sabías si al otro día ibas a estar viva. Claro. Es la, una situación que te tocó, como vos decías, como le tocó a tu hija de regalo también, te cayó del cielo, sí. del cielo de Vicente sí. López. Del infierno, sí. La sí. verdad, este, sí. Denise, es un caso más de lo que está ocurriendo desde hace muchos años en la Argentina. Ojalá que, que el caso tuyo y de tu hija, este, bueno, tenga reparación. Se me fueron los minutos, Denise, y me encantaría preguntarte cómo va la causa y seguir hablando. De, de por qué pasan estas cosas en la Argentina, pero te invito a que pronto podamos volver a retomar este contacto y nos cuentes más pormenorizadamente qué es lo que está pasando en el ámbito de la justicia, ahora que bueno que por lo menos estás con la domiciliaria y que podés estar junta con, con tu hija. Te agradecemos sí. este contacto y bueno, te invito a que cierres vos este pequeño encuentro que hemos tenido y que ojalá sirva para, para que la sociedad también tome un poquito más de conciencia sí. de, la, de la injusticia sí. que viven tantas personas en Argentina, Denise. Exactamente, exactamente. Yo te agradezco mucho, Juan Pablo. El pedido también es que la gente abra los ojos, eh, que no hay denuncias por violencia, por gente que fume marihuana, que consuma marihuana. En las comisarías las denuncias están lleno de denuncias por gente que toma alcohol y eso está totalmente libre, lo podés comprar en cualquier lugar y la cantidad que quieras, igual que el cigarrillo que provoca un montón de enfermedades. Entonces lo que pido por favor es que nuestra sociedad se despierte y abra los ojos y que nos deje libres de elegir lo que nos hace bien, porque a nosotras nos hace bien, nos cambió la vida, éramos personas felices. Era una mamá con sus dos hijos luchándola desde que son muy chiquitos, con una enfermedad que me detenía en todo y sin embargo seguía adelante con mucha dificultad, hasta que conocí la marihuana y me salvó. Bueno. Entonces le pido a todos que por favor abran los ojos. Es un caso más, Denise, es una comprobación más de que el cannabis no tiene por qué estar prohibido ni en la Argentina ni en un otro lugar del mundo, mientras pueda estar ayudando a, a tantas personas que lo necesitan. Denis, exactamente. Gracias, muchísimas gracias. gracias por la paciencia y por el y por la comprensión de, de, de esta, no. de la brevedad de este encuentro. No, te, te entiendo. Cuando quieran. Muy muchísimas bien. Muchísimas gracias bien. a ustedes por encargarse de decir la verdad. Gracias de corazón. Muchas gracias. Gracias de corazón a vos también, Denis. Que tengas buen resto de la jornada. Abrazate con tu Igualmente. familia. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Denise es otra víctima más eh, de las tantas que hay en la Argentina.